Gustio y bienvenidas, bienvenidos un día más, un lunes más, una semana más a Berrión, el magazine informativo de Berriozar y Ratia. Son las 9 y 2 minutos de este 5 de marzo de 2012 Y tenemos una temperatura ahora mismo de unos 4 grados en Berriozar Y parece que tampoco van a subir mucho más Puesto que tenemos máximas previstas de 10 grados para hoy y mañana Con mínimas que oscilarán entre los 0 grados y el grado o 2 grados bajo cero Parece que nos vienen temperaturas frescas todavía y posibilidad de chubascos, aunque no sabemos cuánto va a durar este pequeño frente frío, parece que el miércoles puede haber una ligera mejoría, aunque habrá que ver si en esto aciertan los meteorólogos, por de pronto, fresco, tiempo fresco para hoy y para mañana. De todas formas, esperemos que el tiempo vaya mejorando de cara al próximo sábado cuando se celebre el Zwaitar en Eguna, el Día del Árbol en Berriozar, que se celebrará el próximo día 10. Y para hablarnos de todo ello, tendremos hoy con nosotros en el Magazine Berriona a Alberto Nieva del Servicio de Jardines del Ayuntamiento. Nos contará todo lo que tenemos que saber, todo lo que tenemos que llevar y cómo nos podemos apuntar para ese Día del Árbol para ir a plantar árboles A la zona que está al lado del parking del colegio Mendy Aldea. Eso será dentro de unos minutos. También tendremos con nosotros a nuestra cocinera particular Raquel Marti Artu, que nos traerá una nueva receta como cada lunes. Y como siempre tendremos otras muchísimas cuestiones en nuestro boletín de noticias, en nuestro berrión informativo que comenzará en breves instantes. Así que yo de vosotros no me marcharía, no cambiaría de dial, me quedaría en el 100.8 de FM o si estáis escuchándolo por internet en puesto que tenemos muchísimas cosas que contaros y comenzamos ahora mismo. Bien, y comenzamos nuestro boletín informativo hablando de las noticias de Navarra y de la comarca de Pamplona. Comenzamos por Leitza, donde 600 mujeres se reunieron este fin de semana para reclamar una euskalería feminista. Y es que Vilgune Feminista ha reunido este fin de semana a unas 600 mujeres en Leitza para celebrar el décimo aniversario del colectivo y reflexionar en un ámbito festivo sobre el movimiento feminista. Durante tres días han debatido sobre varios temas de actualidad para llegar a la conclusión de que las mujeres deben tener más presencia y peso en los órganos de decisión. Por ello, reclamaron la construcción de una euskalería feminista, una petición que ven más que posible en vista del momento histórico para el cambio que vivimos. A lo largo de todo el fin de semana han reflexionado sobre la igualdad, la situación política, la crisis económica y la sexualidad mediante conferencias, talleres, grupos de trabajo y proyecciones de películas. Y para ello han contado con la participación de destacadas feministas internacionales como Jennifer McCann, irlandesa perteneciente al Sinn Féin, la palestina Rauda Salino D. y Silvia Carrizo, de la agrupación de mujeres emigrantes Malen Echea. A la hora de hacer balance, ayer las organizadoras de la cita se mostraron más que satisfechas, ya que después de 10 meses preparando el programa de actividades, el público ha respondido maravillosamente en palabras de estas organizadoras de esto. De hecho, informaron de que sus expectativas se superaron concretamente ya que inicialmente esperaban reunir alrededor de 400 mujeres y la cifra final rondó las 600 participantes. Y en Garinoain plantan robles por la unidad vecinal y contra la corporación ultraderechista. Cientos de personas llegadas desde la mayor parte de pueblos de la Valdorba se acercaron ayer hasta Garinoain para participar en una jornada de protesta promovida por la plataforma vecinal Aupa Garinoain. Un grupo surgido de forma espontánea tras la pírrica victoria en las urnas de derecha navarra y española. Un grupo que denuncia, entre otras cosas, que el ayuntamiento está compuesto, pese a ser ilegal, por personas que se han presentado en las mismas elecciones en otros municipios. También denuncian que el pueblo está sufriendo un desamparo legal sin precedentes que no les permite recurrir esta irregularidad que el ayuntamiento se constituyó con el 94,4% de rechazo en las urnas y que ninguno de los nuevos concejales, incluido el alcalde, está vinculado al municipio. En concreto, los actos de ayer comenzaron a las 10 de la mañana en una carpa situada en las inmediaciones del campo de fútbol, donde los asistentes pudieron almorzar a base de pinchos a la par que se hacían con algún ejemplar con el logo de esta plataforma, que dentro de poco estará constituida formalmente como asociación. Virginia Ruiz y Rebecca Lecumberri explicaron que la idea de organizar una fiesta de este tipo surgió a raíz de querer modificar, por llamarlo de algún modo, el formato de la propuesta. Eh, según dijeron, se han eh, eh, manifestado en varias ocasiones y les apetecía organizar una jornada más festiva. Según puntualizaron, estas vecinas enormemente agradecidas por la buena acogida de esta iniciativa. El acto más significativo de la jornada, no obstante, fue la emotiva plantación de un roble entre el centro cívico y el campo de fútbol, lugar donde también se disputó un partido que enfrentó a los Garino a con sus vecinos del Valle. En la plaza de la iglesia está plantado el roble de oliva rena y nosotros hemos querido plantar otro como símbolo de unión haciendo un guiño al logo de la asociación vecinal según subrayaron vecinas y vecinos de Garinoa. Asimismo recalcaron que proseguirán con las movilizaciones ahora más que nunca porque según dicen el ayuntamiento no cubre las necesidades del pueblo. Una de sus quejas es por ejemplo que han quitado el complemento al alguacil que además de tener una discapacidad reconocida está de baja por si fuera poco además han conseguido contratado como sustituto a una persona que no es del pueblo sin tener en cuenta la cantidad de familias de Garinwain que están en el paro. Bien, y pasamos ya a noticias en Deberriozar. Se ha abierto el plazo para optar a la adjudicación de 425 viviendas protegidas. Hasta el próximo 16 de marzo permanecerá abierto el plazo de solicitud para optar a una de las 425 viviendas eh, protegidas, distribuidas en 18 promociones que la empresa pública Navarra de Suelo y Vivienda, Nasubinsa, prevé adjudicar este mismo mes. Para poder participar en el proceso de adjudicación es necesario estar registrado previamente en el Censo único de vivienda protegida y es posible optar a una o varias de las 18 promociones existentes aunque en este último caso será necesario indicar el orden de preferencia que se, orto, que se otorga perdón, a cada una de ellas. Asimismo aquellas personas inscritas en el censo pero que no estén interesadas en ninguna de estas promociones pueden darse de baja temporalmente. Del total de viviendas objeto de esta adjudicación 24 corresponden a viviendas de protección oficial de alquiler con derecho a compra. A VPO de alquiler joven, 301 a VPO de propiedad y 45 a viviendas de precio tasado en propiedad. Se encuentran, aparte de en Berriozar, también en Burlada, Cintruénigo, Cortes, Egüés, Eneriz, Milagro, Murú, Astraín, Noain, Pamplona, Iruña, Villatuerta, Cizur Mayor y Zulueta. Una vez terminado el plazo de solicitud, el 16 de marzo se realizarán las adjudicaciones de las viviendas y se publicará la lista de adjudicatarios, según ha informado el Gobierno de Navarra.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 las oficinas del ayuntamiento de Berriozar y en internet en berriozar.es Como cada año os recordamos que el próximo jueves, 8 de marzo, se celebrará el Día Internacional de las Mujeres, bajo el lema Las Mujeres Construimos Nuestra Libertad. Se han organizado varios actos aquí en Berriozar, entre los que destaca una exposición que permanecerá abierta hasta el 16 de marzo en el Culturgune bajo el título Rompiendo Estereotipos, Aportaciones de las Mujeres a la Historia. Eh, una exposición formada por los trabajos realizados en el noveno concurso escolar eh, y realizados por los alumnos del Centro Aldea y del Instituto de Berriozar. Como hemos dicho, permanecerá abierta hasta el 16 de marzo. El día 7, es decir, el próximo miércoles, se proyectará el documental Despiertas, eh, un documental eh, sobre las luchas cotidianas de mujeres de todo el mundo. Eh, lo presentará Ayem Oskoz de la Fundación Mundúbat y tendrá lugar El, como hemos dicho, el día 7 a las 7 de la tarde en el Culturgune del Ayuntamiento el día 8, el Día Internacional de la Mujer, se celebrará una manifestación en Pamplona eh, que partirá desde la Plaza del Castillo a las 8 de la tarde y convocada por la Comisión 8 de Marzo. El día 11, el próximo domingo, se celebrará una jornada festiva y reivindicativa aquí en Berriozar con actuaciones de percusión africana del grupo de danzas Ulargi, exhibiciones deportivas realizadas por mujeres y mesas de participación como de hábitos y vida saludable, comercio justo, el grupo de encajeras de Berriozar, un taller de jena y degustaciones de talos y de comida marroquí, todo ello en la plaza Eguzqui y si llueve en la plaza Illargi. El día 13 por último tendrá lugar una charla bajo el título año del envejecimiento activo en el que se tratarán temas de envejecimiento y tercera edad y que impartirá a Maya Urmeneta, técnica de cruz roja como hemos dicho será el 13 de marzo a las 6 de la tarde en el club de jubiladas y jubilados Y también os recordamos que el próximo sábado 10 de marzo a las 11 se celebrará el Día del Árbol y todas las personas que lo deseen podrán formar parte de esta celebración. La plantación de árboles se podrá hacer por familias, colectivos y asociaciones. El lugar elegido este año serán los alrededores del aparcamiento situado junto a la Escuela Mendialdea. Las personas interesadas en participar se pueden inscribir hasta el 7 de marzo, es decir, hasta el próximo miércoles, llamando al teléfono 012. El servicio de obra y Jardines del Ayuntamiento llevará las plantas y pondrá a disposición de los participantes las herramientas de que disponen, no obstante, como el número de herramientas del servicio de jardines es limitada, desde este servicio recomiendan llevar si se disponen herramientas para realizar la plantación. Bien, y brevemente repasamos los resultados deportivos del Berriozar Fútbol El Cartea, del Berriozar Club de Fútbol. Comenzamos por fútbol masculino. El equipo de primera regional que se enfrentaba a la Universidad de Navarra cayó por eh, 4-0 a 0 en un partido jugado en la Universidad de Navarra. El equipo juvenil se enfrentó a la Oiz y empató a 2, mientras que el cadete A tuvo como rival al Lezcairu y perdió también por 4 a 2. El cadete B se enfrentó también al Lezcairu en Berriozar, aunque este consiguió la victoria, una victoria por 3 a 2, mientras que el infantil A se enfrentó a Las de Ford y también venció por un contundente 9 a 3. El infantil B tuvo como rival al San Jorge y perdió por 3 a 4, mientras que el cadete B se enfrentó al San Cernin y... ...y perdió por 4 a 3. En cuanto a fútbol femenino, el equipo de regional femenino... ...tuvo como rival al Castejón y perdió por 1 a 5. El equipo de fútbol 7 tuvo como rival al Laguna y eh, venció por 4 a 2. Mientras que el equipo de Boscos, de fútbol 7 femenino de Boscos... ...se enfrentó al Chando y venció por 3 a 0. El equipo, lo, perdón, en cuanto a Fútbol 7 masculino, cuatro equipos A, B, C y D en Berriozar El equipo de Fútbol 7 A tuvo como rival al Colegio El Huerto en Berriozar y venció por 8 a 7 el equipo de Fútbol 7 B tuvo como rival al Colegio San Cernin y perdió por 6 a 1, mientras que el equipo de Fútbol 7 C tuvo como rival a la Icastola San Fermín y perdió por 3 a 4 el equipo de Fútbol 7 D venció por 6 a 3 a Lardoy en un partido jugado en Berriozar. Y terminamos con eh, los resultados de nuestros equipos de Futbito. el Berriozar A se enfrentó al Colegio Escolapios y venció por 0 a 1, el equipo de B, el Berriozar B se enfrentó al Gaste Berriaki y venció por 1 a 0, mientras que el Berriozar C eh, se enfrentó al B de Zagre y también ganó por 1 a 0 Berriozar D tuvo como rival a la Maya y también ganó por 0 a 1 Mientras que el Berriozar E se enfrentó al Liceo Monjardín con un resultado de empate a 1 El Berriozar F se enfrentó al Colegio Pachila y venció por 1 a 0 Mientras que el Berriozar G tuvo como rival al Escabarte y eh, venció por 0 a 1 Berriozar H se enfrentó al Iturrama y tuvo un, eh, obtuvo un empate a 1 A 1 en un partido jugado en Berriozar, el Berriozar y se enfrentó al Itaroa Uarte y perdió por 0 a 1 y por último el Berriozar J se enfrentó al Mutilvera en Mutilba Baja y venció por 0 a 1. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximos boletines en Berriozar y Retia y también por internet en eguskiplaza.net. Movimiento Bola, un grupo de teatro que ahora está en la radio. Movimiento Bola, un programa muy guapo que no emite a diario. Lo hacemos los lunes a las 30, pasadas las 11. Tampoco te apures si un día no nos pones. Movimiento bola es una hora de asueto. Movimiento bola es mejor que jugar al teto. Así que si estás en el coche, en casa o en la oficina, sintonízanos de forma repentina. Movimiento bola una hora tranquila con varias secciones. Movimiento Bola te pone las pilas en varias sesiones La primera, ya sabes, el lunes a las 30 pasadas las 11 Y repetimos los fines de 2 a 3 a la hora del postre Nos puedes oír por internet en la página web eguzkiplaza.net. El dial de la radio seguro lo sabes Si no, te lo decimos La 100.8, díselo hasta tu primo Pues eso, estamos los lunes en Berriozar y Ratia La 100.8, no metas la patia Kommen via naar de rivierplas, aan dokter turmillo, tandigeri en kushiri. Korreto en regiñes, tura que piñera, manbero en pisuaga, dikt, doctico en naganti. Iba i curvaste rete, dragen we een karrante. Schijnt eenari, viragure, laguna en zazen. Amuare, quinesi, veras, baixaerde, la bañasare, al fotar, rapatuta Ibai patuta. Iba i baian dora, i ba i baian vera, i stoquiennas vera, tapira i acueta la. Iba i dora, i ba i baian vera, i stoquiennas vera, We'll mm be -hmm. Ik koor is ook in mijn theater, hoor ik badirudis en abu catudehla. Baan je al de kabouters, kant je zo'n najaan, irriteer je de beris, abita Igeria. Turma's komen via naar barerias, plas je door door turbillo's, Igeria en Cusiri. Correntejor regiés, durf baian gora, iba i baian vera, is ook in je nederat, tapi dan je baian gora, iba i baian vera, is ook in je nederat, tapi Y seguimos adelante en Berriozar y Riatia. Estáis en el 100.8 de FM o, oh, si nos estáis escuchando por internet, en eh, eguzquiplaza.net. Y como hemos dicho antes, eh, vamos a hablar de ese Día del Árbol que se celebrará El próximo día 10 y para ello tenemos ya con nosotros a Alberto Nieves, responsable del área de jardines del Ayuntamiento de Berriozar. Alberto Egunon, buenos días. Buenos días. Eh, si te acercas un poquito al micrófono porque si no me parece días. que la gente no te va a oír bien y aún así me parece que no te estamos oyendo del todo bien. Alberto Caixo Egunon. Eh, buenos días. Ahora perfectamente, ya te escuchamos. <ríe> bueno, como decíamos, el próximo día 10 se va a celebrar el Día del Árbol, un día que ya tiene... Eh, muchísima tradición aquí en y que se apunta a muchísima gente también, ¿no? Parece que de año en año va yendo cada vez más gente. Sí, pues ya llevamos, desde que se volvió a recuperar, porque antiguamente se hacía, se perdió unos años y se volvió a recuperar, yo creo que haremos alrededor de 10 años, uh -huh. y la verdad que sí, que se habría empezado con un grupo de 25 o 30 personas, y el año pasado ya estaríamos más cerca de los 400 que de los Madre 300. Madre casi 400 personas, eh, supongo que tendréis que dividir en, en grupos, o cómo, ¿cómo hacéis para organizar a toda, a toda esa gente? Pues como cada vez nos ha ido sorprendiendo un poco más, hay de buenas maneras entre todos los que estábamos parte eh, de los áreas de jardines y servicios múltiples que nos suelen echar una mano, pues bueno, solemos hacer pequeños grupos y cada uno llevamos una tanda de gente. Uh -huh. Ya el año pasado surgió la idea de hacer grupos en euskera, castellano, ya para dividir un poco mejor y fue un poco probarlo no, no salió muy bien en el mismo sitio porque no se había organizado pero este año pues sí que a la hora de apuntarse en el 0C sí que se está pidiendo si es en Euskera Castellano y así ya podemos dividir los grupos un poco más homogéneos Sí, para un poco también para de cara a una mejor organización de todo, de todo el día un día que cuéntanos cómo, bueno, cómo va a transcurrir a qué hora se empieza dónde va a ser todos esos datos eh, prácticos Bueno, es un día que solemos quedar sobre las 10, pero bueno, prácticamente las diez y media por ahí es cuando empezamos a comentar un poco el tema. Solemos quedar cerca del aula de naturaleza, porque últimos años estamos haciendo todas las plantaciones en esa zona de ahí. Este año Al, también, ¿no? Va a ser este año 30. también va a ser en esa zona, cerca del colegio Mendralea. Uh -huh. Pero bueno, un poco la cita será, pues eso, en ese en esa carretera que no tiene salida, que termina en una curva. Ahí ahí montaremos el tema. Depende de cómo estén las condiciones eh, meteorológicas, que parece que apunta que va a estar bueno. Uh -huh. El viernes y el sábado parece que va a estar buen día, aunque esta semana vamos a tener algo de agua, pero bueno. Entonces eh, montaremos a chiquitos. Si está bueno las condiciones fuera para que se nos vea, y uh -huh. si no, pues estaremos ahí donde la nave, como el año pasado. Uh -huh. ¿El año pasado qué, qué tal tiempo hizo? No hizo tan bueno como los anteriores, pero por lo menos respetó la lluvia, hizo un poquito fresco, pero bueno, no, no llegó a llover. Es que mi pregunta es por, por si, joder, si de repente está cayendo un chaparrón, ¿qué se, qué se hace? No, no sé, ¿Se suspende todo? Si es un chaparrón puntual, vemos que va a escampar, pues se retrasa y es como que tampoco consiste en poner cien... O sea, es más que todo por familias colocar un árbol, algo simbólico, los críos, con los abuelos, los padres... Esa es la intención, entonces... Si se retrasa media hora o una hora no pasaría nada. El problema sería que fuera ya una lluvia constante que te embarras, entonces sí que hay que aplazarlo. Hasta ahora no hemos aplazado ningún año. Uh -huh, y eso todo, que... Todos hemos tenido al final acompañado del tiempo y, y la verdad que bien. Uh -huh. Bueno, y esperemos que este no sea la excepción, que, que vaya todo bien y que el, el tiempo respete. Eh, como comentabas antes, la forma de apuntarse es a través del 012 exclusivamente. Eh, normalmente se hace de 0-12 porque así desde el área de jardines vemos un poco la previsión de personal, uh -huh. porque dices oye, pues hay que preparar un luz, hay que traer herramientas, hay que comprar árboles, entonces dices bueno, pues si sabemos de antemano que van a venir 100 personas, sabes cuál es el mínimo uh -huh. luego, eh, por supuesto que el que aparece allá no tiene ningún problema va a poder plantar, pero claro nos, nos interesa más que la gente avise pues eso, pues para tener todo lo mejor organizado posible. Claro, o sea, y, y además que suele haber, me imagino que con tanta gente habrá Problema de herramientas para todos y que no, no, no se sabe si va a llegar para todo el mundo, ¿no? Desde, en ese sentido, yo creo que habéis hecho algún llamamiento, ¿no? A que si alguien tiene sus propias herramientas, que también las lleve. Sí, porque nosotros disponemos de un cierto material, pues hablamos de 70, 80 herramientas, o igual incluso algo más, pero claro, si te vienen 300 personas <risa> es muy difícil tener tantas herramientas, no lo no tienen en el almacén, o sea, que uh -huh. van a tener nosotros? Sí, sí. Entonces. Si viene gente y puede traerse herramienta, pues se lo agradecemos porque si no es un poco latoso que la gente tenga que esperar. Pero bueno, es predecible, tampoco podemos tener cientos de herramientas, porque durante el resto del año tampoco estarían utilizándose. Y basándote en la experiencia de otros años, ¿qué es? ¿Cuál es la, la gente que, que más suele venir? ¿Suelen ser familias? ¿Suelen ser cuadrillas? ¿O cómo, cómo suele apuntarse la gente? Sí, la verdad que se hace un llamamiento al Colegio Mendealdea y al y Instituto, e incluso a me parece que hasta las barterías se han, se han llegado a hacer. Y la verdad que aparecen familias, desde niños bien chiquiticos, con los abuelos, que eso es lo bonito, que el abuelo ayuda al crío, el crío al abuelo. Muchos críos ni, ni, son pequeños y se dedican a correr, pero pasan el día bien. Y bueno, la idea es esa, que haya un poco de unión entre familias y luego entre vecinos, sobre todo. Sí, sí. Para luego hay un pequeño lunch y la gente, pues oye, habla, pacta y se pasa una mañana agradable si el tiempo acompaña Que nuevamente te digo, hasta ahora vamos teniendo suerte. Sí, a pesar del frío suele, suele dejar, bueno, porque digamos que marzo no es una fecha que vaya a hacer mucho calor y, y a pesar del frío, se puede, del frío se puede estar a gusto, ¿no? En el, al aire libre hablando o, o haciendo o plantando, lo que seas. Me imagino que se creará un, un buen ambiente entre, entre todos los vecinos. Sí, sí, suele haber un ambiente bastante cordial. Luego, la asociación de la Tech nos suele ayudar con el tema del NUMS. Ellos se preparan, lo encargan, suele acudir de forma maravillosa, o sea que... Uh -huh yo creo que sí, que entre los vecinos mismos luego el ratico que se queda después es tan bueno tan, o mejor que el día de la plantación y el tema de la plantación es un poco pues eso lo que queremos es que los crios desde pequeños se conciencien un poco que los árboles no son objetos inertes sino ah, que crecen, que viven y hay que cuidarlos y que tengan un poco de conciencia es uh -huh. la crear un poquito de conciencia ciudadana además me imagino que para sobre todo para los chavales eh, será más bonito poder decir mira ese árbol lo planté yo, no o ayudé a plantarlo o no sé, tienen un mayor mayor vínculo con, el, con esos árboles que han ayudado a plantar. Sí, lo que se suele hacer el día, se suelen traer unas tarjeticas para que el crío los críos que hayan plantado el árbol lo pongan ahí con una etiqueta, luego claro, eso de, el tipo va desapareciendo. Pero otro día me fijé y un año después aún se ve un cartelico de los que se uh -huh. plantaron el año pasado. Uh -huh. Pero bueno, tampoco me gusta decir, va, este, poner la placa esta, pl bueno, pues yo creo que es un día que eh, todos los árboles son importantes, uh -huh. haya plantado yo, haya plantado mi amigo o el vecino, entonces uh -huh. tiene que ser algo que al final quede para, para la comunidad. Y la verdad es que los días que se han quedado, se han ido haciendo los árboles ya de los primeros años. Hay parques ya que los árboles ya tienen un tamaño importante, por mm. ejemplo el Parque de los Niños y las Niñas, se hizo con esto, la calle Chaburúa entera también se plantó un Día del Árbol, en el Zorcico también se plantaron algunas zonas, mm. la Avenida Guipúzcoa. Entonces ya años después se está viendo que hay árboles ya con un porte sí, sí, ya bonito. Sí, sí. Eh, me comentabas que hace unos... No, no sé si es exactamente 10 años o es más o menos, pero bueno, son ya unos, unos cuantos años. ¿Pero tú te acuerdas de la primera vez que comenzasteis a, a retomar esta, esta costumbre y esta tradición? ¿Y por qué? por qué se os ocurrió ese año en concreto? Hombre, yo, si, yo pues desde pequeño me hace pues ya bastantes años, pues me acuerdo que se hacían días del árbol, se iban al monte San Cristóbal, se hacían en pequeños sitios, claro, las zonas verdes de Berrizar eran muchísimos menores, que ahora, ahora tenemos bastantes zonas y más posibilidades de poner dentro del casco urbano. Mm. Cuando se iba al monte, pues se ponía algo simbólico, unas encinas, unos robles, que era muy bonito también, y bueno, con el tiempo, cuando nos quedemos sin espacio verdes en Berrizar para poder seguir poniendo árboles, habrá que retomar esa idea, porque en el monte siempre es, viene bien poner un árbol más. Pero bueno, de momento vamos metiéndolos en un parque o en otra zona, vamos consiguiendo plantar todos los años. No sé hasta cuándo, pero sí, pero la idea es eso, porque de pequeños nos gustaba la acción, luego se perdió porque se organizaba mediante algún grupo ecologista, me suena. Y bueno, y luego ya desde el ayuntamiento volvimos a querer recuperar y la verdad es que estamos muy contentos por la gran participación que hay todos los años. Hmm, o sea, fue iniciativa del ayuntamiento, os dijo algún vecino, oye, a ver si retomáis esto. No, yo creo que fue un poco la de decisión desde el área de jardines o servicios múltiples que decomenta José. Pero organizemos de nuevo esto y ya se comunicó al ayuntamiento y bueno, y el ayuntamiento pues encantado porque mm. al final es un día bueno. Es un día bonito para para todo el pueblo, pues eh, Alberto Nieva, muchísimas gracias por eh, haber estado con nosotros, por habernos acercado un poquito más lo que es este Día del Árbol, aquí a Berriozar y Riatía, y de nuevo hacer ese llamamiento a todas aquellas personas que quieran participar, a que eh, llamen al, al 012, que es la forma que tienen de apuntarse en este día, y bueno, si tienen herramientas, que las lleven de su casa para que no se queden sin existencias, aquí los, el, el área de jardines y muchísima suerte con el tiempo y con todo que todo vaya genial el próximo sábado. Lo dicho, Alberto, es que es ricasco. Vale, gracias y bueno y así si nos vemos el sábado. A ver si nos vemos el sábado, Agur. Agur. Nosotros seguimos adelante, escuchamos un poquito de música y volvemos enseguida. nueve y cuarenta minutos de la mañana. Hemos tenido a Alberto Nieva aquí con nosotros, eh, hablándonos del día del árbol, y tenemos ya aquí a nuestra cocinera de Berriozar y Riatía, Raquel Martiartu, Caixo Raquel, Egunon. Caixo Egunon. Bueno, y hoy tenemos otro dulce, que aquí mm. en, en este rincón de recetas, eh, esta vez otro dulce bastante tradicional, ¿no? Un bizcocho. Sí, un bizcocho sencillo Más que nada ahora que en todas las escuelas se estila mucho llevar el día del cumpleaños de los niños un bizcocho y <risa> sí. las madres preguntan cómo hacer y tal, pues digo, mira... Es algo que tiene mucho éxito y que además a, a ti te lo piden mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. sí por, bueno, que es algo que, que es como se hace de continuo uh -huh. y luego hay muchas variantes, que hay críos que tienen alergia a una cosa, otra, vamos haciendo modificaciones... ¿Daremos bueno. alguna indicación también? Bueno, no, no para todos, no vamos a hacer un, un bizcocho para, para cada uno porque <risa> nos podríamos pegar aquí toda la semana hablando de bizcochos, pero bueno, sí que, sí que hablaremos de alguna de esas cosas más adelante, pero comenzamos con la receta. Empezamos dando los ingredientes y, como siempre, primero los ingredientes, luego la elaboración. Vamos con los ingredientes. Muy bien. Bueno, para este bizcocho nos haría falta dos huevos enteros, uh -huh. una naranja, 250 gramos de azúcar... Un yogur natural, 100 gramos de aceite, que viene a ser un básico de yogur, uh -huh. luego 220 gramos de harina, un sobre de levadura química, un sobre de levadura, de normal. levadura normal, ¿no? Eso uh -huh. es. Una piz y una pizca de sal. Y eso es todo. Bueno, todo ingredientes bastante fáciles de conseguir. No nos tenemos que ir muy lejos para conseguirlos en cualquier supermercado. Los, los encontraremos. Perfecto. Luego repetiremos los ingredientes para aquellas personas a las que no les ha dado tiempo a, a apuntar para que luego lo hagan. Pero vamos, si quieres, con la elaboración. Vale. Vamos a hacer la elaboración de este bizcocho en tres pasos, ¿vale? Para conseguir que sea más, que sea más fácil que salga un buen bizcocho. Primero cogemos los huevos el azúcar y la naranja pelada, uh -huh. intentando que no caiga parte blanca pero, y cortada en cachos, uh -huh. ¿vale? Si le veis alguna pepita antes, quitar. Todo esto trituramos con una batidora. El segundo paso es añadirle el yogur y el aceite. Uh -huh. Aquí volvemos a, con la batidora volvemos a batir, lo justo para que se mezcle. Sí. Y después ya agregamos la harina, la levadura y la pizca de sal, que ya habremos mezclado. Pues se puede echar separado, pero bueno, es mejor echarlo todo junto. Y este batido sí que igual es mejor hacerlo con la varilla para uh -huh. que no pierda el aire del bizcocho, ¿vale? Y, es, y no tiene más, Ahí luego está. el molde, el molde se, se pasa con un poco de harina, y un, o sea, con un poco de mantequilla y un poco de harina, se echa la mezcla al molde y lo metemos al horno 180 grados 30 minutos, normalmente sí. sale así bien. Uh -huh. Perfecto. Eh, no sé si, si había más, más cuestiones, pero en principio parece muy sencillo. Yo creo que hasta yo, que soy un manazas, eh, podría, podría hacerlo. Eh, en principio, esa es, esa es la, la receta del bizcocho normal, ¿no? Uh -huh. eh, si te parece, vamos a repetir los ingredientes y brevemente la elaboración para que la gente que, bueno, que la, ha escuchado la receta y le interese y haya ido ya y tenga su papel y su boli para que pueda... Puede apuntarlo. Vamos pues con los ingredientes. Venga, de acuerdo. Tenemos dos huevos, una naranja de zumo, 250 gramos de azúcar, un yogur natural, 100 gramos de aceite, que es un vaso de yogur en uh -huh. medida, 220 gramos de harina, un sobre de levadura y una pizca de sal. Uh -huh. Muy bien. ¿Vale? Y con los, la elaboración. Vamos, los, los, vamos a los, los, paso a paso, eso Venga. es. Venga. Eh, en primer lugar batimos los, los, los huevos, la naranja pelada y troceada y el azúcar. Uh -huh. Añadimos el yogur natural y el aceite y batimos un poco menos. Uh -huh. Y después ya con una varilla incorporamos la harina con el sobre de levadura y una pizca de sal. Uh -huh. Enharinamos el molde, o sea, con mantequilla de harina, vertemos la mezcla y ponemos a horno precalentado a 180 grados unos 30 minutos. Del uh -huh. horno si quería hacer una observación, que sí. suelen, suelen decir, pues a mí en mi horno no me sale así, yo este lo suelo hacer con aire y sin resistencias encendidas, pero hay hornos que no tienen esa función, de todas formas yo siempre recomiendo en los librillos que, que se entregan con las instrucciones del horno, casi todos los fabricantes ponen atrás cuál es la manera más adecuada de hacer las sí, cosas en tu horno bien. en concreto, y eso ayuda bastante para pillarle el truco a, a tu horno suele marcar ahí, sí. qué, qué posición es buena para la repostería, y, mm. así que sí, querer y mirar. Cada horno es, es distinto y Eso bueno, es. siempre, aunque se pueden dar algunas indicaciones que pueden funcionar más o menos, pero mm. es conveniente mirar esos, esos libros de instrucciones que muchas veces los tenemos ahí cogiendo polvo. <risas> Hombre, para esta cantidad, esta temperatura y este tiempo es, es idónea. ¿eh? La mm -hmm. cosa es luego qué método poner de calentamiento del horno, ...que tiene cada uno en casa... ...muy bien... Vale. ...y creo que también queríamos comentar algo... ...pues eh, cara a los celíacos... ...que hay formas de, de hacer bizcocho... ...que sea eh, mm. sin gluten ¿no? ...sí mira con esta receta en concreto... ...que por eso quería dar igual esta receta... ...que es la más fácil de variar... Eh, para, ...para problemas de alergias y gluten y esas cosas... ...que sale bien... ...yo creo que ayuda mucho la naranja... ...entonces la receta para un celíaco sería la misma pero cambiaríamos los 250 gramos de harina, uh -huh. por 200, o sea, los 220 gramos de harina sí. por maicena en uh -huh. su totalidad. Y lo que sí hay que tener en cuenta, el sobre de levadura, ahora se, se comercializa levadura química que ya viene señalizada sin gluten, sin gluten. que podría uh -huh. dar marcas, pero bueno, si no, ya, os da, ya más adelante. <risa> <Que> <risa> aquí, no por ejemplo, sí, la levadura... O sea, hay muchos sobres de levadura eh, química, pero no todas... ...sirven para celíacos, viene marcados, ese marca, es ¿eh? sin gluten... ...y eso es uh -huh. todo lo que hay que cambiar... ...y acordarse que si se hace sin gluten... ...cuando vayamos a echar la mantequilla al molde y la harina... ...acordarse uh -huh. de que ahí también habría que usar la maicena... No tiene nada más Muy bien, pues muy sencillo también Para todas aquellas personas celíacas Que no toleren el gluten Esto ha sido todo Otra receta sencilla Que probaremos en nuestras casas Raquel, Millesquer Muchas gracias por haber estado con nosotros Y hasta la semana que viene Pues muy bien, venga, yo 10 minutos para las 10 de la mañana. Y con el Welcome to the Jungle de Guns N' Roses, nosotros nos despedimos. No sin antes recordaros que mañana también estaremos aquí a las 8 y media con el boletín informativo en Euskera y a partir de las 9 con el magazine Berrión. Y justo cuando estaba diciendo esto me he quedado sin música. Bueno, lo dicho, que mañana volvemos, eh, que a partir de las ocho y media estaremos aquí con vosotros en el 100.8 de FM y en eguzquiplaza.net Ordurarte de Chincho, aquí está, neta, onda, bici, adiós.